amargura para espaciarte en tu triste soledad. Yo te he entregado mi humilde corazón, pero tú en cambio me has hecho llorar, pero no importa, te entrego toda mi alma, porque tú eres a quien yo he de amar. Tú eres toda mi única ilusión porque te quiero y te venero con... Morena morenita morena de ojos negros regálame un besito, siquiera de recuerdo Morena morenita Oh, yeah. En el camino me llegan a matar, con un tierno suspiro te mandaré a avisar. Si acaso en el camino me No sé si volveré, recuerdos de una ingrata en mi alma llevaré